Hola, buenos días pa Pablo, a todo el equipo de la radio también. ¿Cómo e s t á Bien, ¿estás en Santa Rosa, Raúl? Estoy en Santa Rosa con mi compañera Claudia Lupardo y con Marisa Pérez, dos de las compañeras que encabezan la lista del Frente de Izquierda acá en la provincia de La Pampa. Bueno, a ver, ¿qué te han contado? ¿Cómo viene la elección acá en la provincia? después, bueno, te pregunto más vale a nivel nacional, ¿cómo está el Frente de Izquierda? Bueno, mira, para nosotros es un orgullo tener a dos compañeras que tienen una tradición, son compañeras docentes,、uh -huh. este, que han tenido una larga trayectoria. Una compañera docente y otra compañera de salud. Mirá, son dos lugares、eh, claves, digamos, en el, en el, en el trabajo cotidiano、mm. este, que han tenido, una, tienen una tradición importante de, de, de lucha. Digamos, son compañeras que, que para nosotros es un orgullo que estén, que encabecen la lista de Miriam Breckman, Nicolás del Caño, pero acá en La Pampa, porque habla de una lista compuesta por trabajador y trabajador a lo largo de todo el país. Bueno, e l l o s me comentaban la... Bueno, las dificultades, la pelea que es la que tenemos en todos lados, ¿no? La de poder levantar las ideas de la izquierda en un marco de, de polarizaciones, en el marco de tanta interna de las grandes coaliciones y, y bueno, y, a, y además la situación acá en La Pampa, que es la misma que se vive en un sentido en todo el país, de sufrir la inflación, de sufrir los bajos salarios, de sufrir la precarización laboral, la far, falta de perspectiva para la juventud y la de tanta desigualdad, ¿no? Que en cada provincia pasa lo mismo. No es que todo el mundo está mal. Hay gente que hace muy buenos negocios y hay gente que la pasa mal. Y verdaderamente la lista del frente izquierda lo que intenta es plantear un, un programa, plantear una propuesta justamente para, para, para combatir esa desigualdad.、Claro. Eh, Raúl, ¿y por qué no han podido hacer alternativa a estas dos grandes coaliciones? Es más, el, el voto se ha ido más para la derecha que para la izquierda en los últimos años. No solo acá, en el país, sino a nivel mundial.、Eh, ¿Por qué crees no, mira... que, que está pasando eso? O, o bueno, una... estoy equivocado. No, no, no, mirá, ha habido una emergencia importante de la izquierda a nivel nacional. Tenemos cuatro diputados y diputadas nacionales, los、ah. cuales son hechos muy importantes. Y vos f í j a t e que en Jujuy, que es una de las provincias que anticipa, todo el mundo ha nombrado a Jujuy como un laboratorio,、sí. este, que anticipa un poco la situación del país.、Eh, la izquierda ha emergido con muchísima fuerza.、Eh, Alejandro Vilca, que es un obrero de recolección, que es nuestro compañero del PTS en el frente izquierdo allá en Jujuy, un obrero. de Recolección de basura es diputado nacional y ganamos seis con, convencionales constituyentes y tres diputados provinciales. En, en la, se sacó, a, hemos hecho elecciones históricas、eh, para las elecciones, digamos, ejecutivas, se sacó más del 13% y para las legislativas anteriormente sacamos cerca del 20%.、Uh -huh. Y ahora estamos peleando la posibilidad de que Alejandro Vica entre como senador, lo cual sería un hecho、eh, con mucha relevancia,、sí. porque que haya un senador. Obrero de izquierda, colla este, de recolección en un, en un organismo tan aristocrático como el Senado de la Nación, tenía un hecho histórico para la izquierda. Es decir, ¿ha habido crecimiento de la derecha en un sentido? Sí, muchísimo. Hay mucha plata puesta ahí, los empresarios financian esas campañas multimillonarias、sí. y la izquierda se construye a pulmón desde abajo con toda la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud, pero desde abajo. Entonces es, es muy difícil, obviamente. Competir, igualar las, porque no, no son las mismas condiciones. A, a coaliciones、eh, financiadas por multimillonarios, con gente de mucha plata, a una izquierda que se cre crece desde el pie, con laburantes que ponen el cuero y la cara todos los días en los lugares de trabajo. Y esto es muy importante porque ante esta situación, fíjate, lo que ha primado mucho,、eh, Pablo, es la desazón. La gente que no va a votar, la gente que manda todo el diablo y dice, n i voy, ni siquiera、sí. voy a votar. Lo, la, el fenómeno ha sido. La alta abstención de gente que tiene bronca con todo el mundo. Bueno, nosotros lo que estamos diciendo es que la bronca no te la podés masticar en tu casa. Si vos no, no participás activamente, habiendo alternativa, favoreces a los mismos de siempre. d i g a m o Si s vos le das la espalda, van a estar los mismos políticos de siempre, bueno, que nos han empobrecido durante tantos años. ¿no? Ah. Eh, Raúl, ¿y cómo está la interna en, en el frente de izquierda? Eh, eh, ¿Se va a resolver el domingo y después el que pierde va a acompañar? Sí, totalmente. ¿Mm? Eso está garantizado, que el día después vamos todos juntos. ¿Mm? Eh, es una interna que no, no hubiésemos deseado de nuestra parte, pero bueno, se dan los hechos así y nosotros hemos、sí. decidido, como ha dicho Miriam Breckman, Nicolás Del Caño, que el foco nuestro es está e s en enfrentar a las grandes coaliciones patronales. ¿Mm? Nosotros no, no, no discutimos entre nosotros, pero te, tenemos tiempo para discutir entre nosotros, pero aprovechamos la campaña electoral para tirarle grandes ideas a la gente,、eh, que hay muchas necesidades por medio, en el medio de este ataque, priori, nuestra prioridad, Es、eh, defender los intereses de los trabajadores y todo frente a los partidos patronales. Ya, y hemos puesto el foco ahí. c l a Raúl,、eh, o、bueno, r esta semana se anunció un acuerdo con el FMI. o o n d o n e t a r o o i i n n n t e r a a c Lo l anunció el ministro y, bueno, y, y precandidato a, a presidente. ¿Qué mirada tenés sobre lo que bueno, se ha firmado o, bueno, o lo que ha trascendido? Porque bueno, mucho s detalle s no hay tampoco. Claro, mira, Pablo, nosotros creemos que ha sido un error. Este, Garrafal el hecho de asumir esta deuda como propia.、Claro. Digamos, una deuda que todo el mundo denunció, ilegal, ilegítima, impagable, una deuda que todo el mundo entendió y, y sabe que se fugaron toda esa plata afuera, hacer al,、eh, pagar al pueblo esta deuda ilegítima, bajándole las jubilaciones, recortando presupuesto en salud, en educación, en planes sociales, es decir, todo el recorte para abajo para pagar una deuda. Que, bueno, que, la que se llenaron de plata e hicieron grandes negocios, un, un grupo de c o r p o r a c i o n en s e nuestro país. Eso nos parece garrafal. Entonces, cada medida que van asumiendo atrás para pagar esa deuda es peor que el otro. Y yo te anticipamos, como dijo Miriam b r e g m a n en su momento y Nicolás del Caño, es una deuda que va a seguir trayendo crisis a este país, porque esto no se resuelve. El FMI no te presta plata por, como un prestamista usurero.、L、las deudas con el Fondo Monetario son políticas, además. Porque lo que hacen los tipos, y esto ha sido en todo el mundo y históricamente así, es controlar la economía de los países. Es decir, más que la plata, porque el FMI no se muere de hambre si vos no le pagás. Pero lo que sí pasa es que ellos, a través de este mecanismo de deuda, de endeudamiento,、eh, le manejan la economía al de Diyo.、Oh, fíjate que los últimos presupuestos que ha mandado Masa y que han votado sin grietas la mayoría de las coaliciones en el Congreso, tienen como segundo o tercer punto. Que cada presupuesto que se vote para el país está atado a los compromisos asumidos con el FMI. o o n d o n e t a r o Entonces, las jubilaciones están sometidas al fondo, la, el presupuesto de educación está sometido al FMI. o o n d o n e t a r o Bueno, y así, ¿qué está pidiendo el fondo todo el tiempo? Más ajuste. Quiere más recaudar para la corona. Incluso todos esto, esto, estos emprendimientos sobre el litio, con saqueo, extractivismo y todo, como con vaca muerta acá en la región, tienen el objetivo de recaudar más dólares para pagar esa deuda. Entonces, es un me mecanismo vicioso que lo único que hace es empobrecernos. Por eso nosotros planteamos el desconocimiento soberano de una deuda que es odiosa, que incluso existe legislación internacional para poder desconocer esta deuda, que a todas luces es una estafa, para poder verdaderamente pensar en, lo, en, la, en, la, en los intereses y las necesidades que tiene la gente y no en seguir pagándole la deuda a e s t a s sinvergüenzas que endeudaron al país.、Eh, Raúl, ¿cómo es la agenda tuya、eh, acá en la ciudad bueno, de s a n t o r a z o b Ayer yo llegué a la noche y tuvimos un encuentro con varios compañeros, compañeras, con jóvenes, trabajadores. Bueno, tuvimos un encuentro acá en Santa Rosa y hoy arrancamos desde muy temprano, desde las 7 de la mañana ya con, con recorrida por los medios. Así que hoy toda la mañana tenemos eh, eh, pautadas, este, bueno, encuentros, entrevistas, charlas con... con Medios regionales, lo cual tengo mucho agradecimiento por, por, por el espacio y poder difundir las ideas. Yo soy obrero de Sanón,、sí. soy de n e u q u é n obrero ceramista de una fábrica recuperada de Sanón bajo gestión obrera desde hace 20 años, h e c h a cooperativa. Y bueno, tengo el orgullo de, de encabezar la lista de Parla Sur junto a Miriam, Nico, Nicolás del Caño. Y bueno, y acá que llevamos a Claudia Lupardo, ¿no? es muy importante la lista para nosotros porque está compuesta por trabajadores y trabajadoras en todas las provincias. Eh, bien, Raúl, no sé si quedó algo、eh, que nos quieras comentar, decir, si no, gracias. No, te agradezco, te agradezco mucho el espacio y solamente decir que, bueno,、eh, hay una lista de lujo acá en La Pampa y nacionalmente,、eh, encabezada todas por mujeres.、Eh, no es un hecho menor para la izquierda,、uh -huh. eh, un movimiento que ha hecho temblar todo el país, peleando por los derechos y que le ha impuesto a toda la, la, la vieja política, digamos, la, lo, los derechos de las mujeres, lo ha puesto como agenda y una vez más tenemos ese desafío. Así que, bueno, los invito a que. La bronca no se puede masticar en la casa dándole la espalda a esto,、eh, sino que, que sea un voto activo, que sea algo activo para fortalecer una izquierda que sabe la gente que cuando terminen las elecciones no van a tener al lado de ellos.